¿Vale? Sí, Entonces, una las do, las do Entonces, ¿empezamos con los Euskales? Yo creo que el cuento de los Euskales Ríos. Lento. Bueno, pues el planteamiento, el planteamiento es este, en, en, en Euskales Ríos y en Estados Unidos. Uh -huh. eh, el gobierno está persiguiendo organizaciones políticas del movimiento de liberación nacional vasco. Eh, las últimas detenciones, de los últimos 9 que han detenido, ya no se recatan de decir que son gente que estaban preparando uh -huh. una eh, alternativa independentista para Euskadi, es decir, están persiguiendo el independiente. Eh, esto es un salto con relación al año anterior Que creo que hay mucho hay que decir, ¿eh? Hay mucho que decir yo sobre lo eso. Que, lo más escandaloso es que eh, están persiguiendo no un delito, sino... Eh, lo llaman así de, de, de un proyecto, hablan de proyecto de como eh, eh, perseguir un pensamiento una intención, son juicio de, de intención o sea, no se ha cometido eh, el delito y ya lo están persiguiendo pre, están previniendo eh, esa desobediencia civil que todavía no se, ha, no se ha al menos no se ha extendido no se ha impactado ¿no? eh, es una guerra preventiva creo que es un una guerra preventiva eh, una guerra eh, contra revolucionaria es la continuación de la guerra sucia solo que esta vez ya eh, legalizada ¿eh? ya uh -huh. han avanzado un proyecto de ley que van a meter a todo el mundo sí, mira, ya están deteniendo antes, antes incluso de aprobar esa ley o ese proyecto de ellos ya están eh, aplicándolo Eso no resulta ilegal, claro, porque todo es eh, imprevisto. Es un plan elaborado, consensuado con, con el PSOE con los demás partidos. Y lo que está claro es que van a por todas, efectivamente, van a por, van a por nosotros, ¿eh? y a por los vascos sobre todo, ¿no? En relación con eso está la ofensiva, vamos a llamarle institucional, así entre comillas, contra contra el PNUV. en lo casual, ya está relacionado. No es suficiente cometer a los chavales en la cárcel, eh, amenazar a todo el mundo, amordazar los medios de comunicación eh, nacionalistas, eh, de la izquierda, eh, eh, nacionalistas, sino que además van contra la... Incluso contra la derecha, contra el PNV, no se pueden permitir eh, más mínimo arasquicios por donde se pueda presentar un, una oposición a, a esa política, que no está también a la ofensiva ahí. O sea, neutralizar toda protesta, toda toda oposición al estado de excepción, que en definitiva es lo que están haciendo, imponiendo a baja tabla. Y bueno, eso se combina también con otras medidas como eso los cambalache con eh, con con los catalanes, con, con, con Fuyol, eh, haciéndole pequeñas concesiones económicas para que romper también al frente que parece que se había creado ahí de, de, la, de, de, de, la, de, la, de la derecha de nacionalista, de la, la burguesía, la gran sea nacionalista, que estaba, había hecho algunos pinitos cuando, de, de, de, previo a, al... al Alizarra, ya se habían puesto de acuerdo parece que ahí había un, un intento de formar un frente común han roto ese frente y, y ahora, eh, claro, no le pueden meter mano a, a, a los catalanes como a los vascos pero si van a neutralizarlos también ¿sabes? todo va encaminado a, a rendir al movimiento de nacional del cabasco a derrotarlo, a, a suprimirlo y a imponer la patria única etcétera, ¿no? el proyecto de Arnal es ese, de Galoiano, ese proyecto, y lo está aplicando de, de, de a, a, a los tiempos de Franco y que nadie se lo mueva y, y en fin en Europa pues no sabemos cómo están las cosas pero es probable que ahí se le presenten algunas dificultades y es probable que haya algún problema pero eso no está tan relacionado con la situación en España como más bien con la situación mundial es muy probable que eh, la comunidad económica europea no, no estoy muy de acuerdo con, con esta nueva arremetida del, del, del Estado español y no porque sean unos demócratas, y mucho menos sino porque eh, no coinciden sus intereses eh, cada vez está más claro que lasnar Aznar mm, tiende a aliarse a, a, a, a los Estados Unidos y sí, la última visita de, de, de, de, de, del canciller alemán a, a, a España lo ha puesto de, de manifiesto. Hicieron sí. una encerrona, eh, pero no obstante se negaron a firmar un comunicado contra el, el movimiento nacionalista de acá, ¿no? Los franceses parece que están negando también a extraditar a algunos patriotas vascos, en fin, que hay poder que encuentre, empiece a encontrar problemas, y eso puede justificar la, esta arremetida, o sea, en el sentido de que eh, eh, están forzando, están forzando la, la, la mano a, a todo el mundo, están tratando de, de no quedar eh, arrinconados tomando la iniciativa como si fueran hecho los fachas, y, y, y bueno y esa situación se va a agravar Todo eso también habría que verlo en su aspecto positivo, en toda esa avalancha reaccionaria represiva Eh, se da en base a que ha crecido eh, el nivel, digamos, de resistencia en general, eh, la, la ofensiva letra, eh, y por otro lado, la, la, la calle borroca y la lucha en la calle eh, en casi todo el Estado. Es decir que hay que retenerlo de una manera positiva, de que no, no solamente el PP sigue desbancar o hacerse con, con el mando absoluto de todo sino que al fin y al cabo es, es una respuesta ante, ante, ante todo eso que se tiene encima eh, partimos de ahí partimos de, de, de, del estado de excepción eh, apenas encubierto que, que se ha establecido pero, eh, hay que ver qué es lo que les ha llevado a esto evidentemente ha sido el fracaso de, de su política anterior principalmente eh, de, de, de la guerra sucia, ¿no? de la etapa del de, de PSOE, hay que verlo desde ese punto de vista. Ese fracaso eh, lo que ha supuesto es un incremento de, de, de la lucha en general, las luchas de, de la calle, el incremento de las acciones de, de fortalecimiento de la guerrilla, de, de ETA en especial... Eh, eh, eso ha, ha, ha hecho que se intensifique la lucha después de, de, de que pusieron fin a, a, a la tregua eh, eh, ha hecho que se haya intensificado la lucha y se ha demostrado que esa tregua en lugar de debilitar el movimiento lo ha fortalecido Pero frente a eso que ha pasado pues eh, el Estado español tenía también ya sus planes eh, que no son de ahora que venían ya de lejos precisamente eso es una, una de las, de las Eh, propuestas que hacía el PP ya de, anteriormente era eh, imponer de nuevo las leyes del régimen vamos, que estaban ahí que la nueva constitución democrática se lo permite ¿verdad? la llamada constitución democrática no es nada diferente a lo que había entonces ¿eh? Eh, lo que pasa es que el PSOE quería no, no, no llegar a, a, a ese extremo de ahí que tuviera un cartel ilegal eh, la medida que había tomado pero esto dice pues, si la constitución permite hacer lo que hacíamos antes porque no lo vamos a hacer o vamos a hacer una medida legal impongamos las leyes de, de, de, de orden público de, de las leyes antiterroristas y, y lancemos a, a todos nuestros perros a la calle ¿eh? a las emisoras de radio a los periódicos, a la radio y, y, y a la policía a actuar que para eso las tenemos y lo que han hecho en definitiva, pero efectivamente eso es consecuencia del fracaso de con su política anterior ¿eh? Y el resultado final de esta nueva eh, ofensiva terrorista del Estado va a ser, sin ninguna duda, eh, un incremento de, de, del movimiento o, obrero popular revolucionario en definitiva de la resistencia, no solo en Cádiz, sino en, en toda España. En ¿eh? Cataluña, en, en Galicia, en, en toda, eh, bueno, y, y en el resto del Estado. Vamos, eso es me, me la menor duda. ¿eh? Una prueba de ello. Pues la reciente, eh, eh, vamos a llamarle, mini ofensiva de los grapos es una demostración de que eso es así. ¿eh? Se habla mucho de la misma empresa, el mismo gobierno está interesado presentarlo como una conmemoración de, de los 25 años de existencia de, de los grapos, ¿eh? pero suena, pienso yo, eso no ha sido exactamente así. ¿eh? Hay una parte de, de, de recordatorio... Pero hay otra parte eh, eh, que yo creo que es la fundamental, eh, que es una llamada de atención, una llamada a todo el mundo de que, eh, eh, que lo hagan puesto en ahí y lo mismo que eh, nacieron en la lucha contra el terrorismo del Estado, eh, ahora eh, eh, están demostrando que están dispuestos a enfrentar de nuevo el terrorismo de Estado eh, eh, y de alguna forma es una llamada a la resistencia, ¿eh? si el estado prosigue su escalada terrorista evidentemente te van a encontrar respuesta a nivel de masas y a nivel de organizaciones armadas en todos los lugares ¿eh? pero que ha sido eh, una llamada de atención al gobierno porque ellos lo saben que sobra lo saben y que eh, el momento de extensción no va a regular no va a, a, a claudicar entonces ¿eh? Eh, sino fundamentalmente a las masas populares, a la juventud para que se prepare, para que no se deje eh, apabullar por, por, la, por la nueva ofensiva terrorista del Estado y, y la enfrente de una manera resuelta y la seguridad de es que si se hace así eh, esta gente va a tener que plegar velas porque no son tan fuertes como parecen ni, ni tienen las cosas resueltas ni, ni siquiera el plan internacional cuentan con el respaldo, al menos en, en, en Europa cuentan con el respaldo de que podían presumir, eso no es cierto ¿Eh? o sea que se les puede hacer recular ...y seriamente si se les ofrezca, de otra manera se impondrían... curioso que, que el interés que, que ha puesto la prensa y el mismo gobierno a través de sus portavozos en, en, en remarcar eh, eh, que esas acciones de, de, de, tenían como finalidad eh, celebrar eh, el aniversario del de nacimiento de, de, de es muy curioso es muy curioso eh, cuando eh, eh, esto se produce en un momento en que el Estado acaba de declarar un eh, Eh, eh, la guerra la abierta legal a, a, a, no solo a, a, al movimiento nacional democrático en Cádiz, sino que va dirigido contra el conjunto del movimiento popular en Euskadi pues eh, tiene mucho interés en desviar la atención ¿eh? es decir esto no va por nosotros, esto es un asunto ¿eh? que le compete a esa obra por, eh, porque nosotros somos muy buenos somos muy demócratas, no hemos hecho nada no hemos roto ningún plato y es que eh, se están divirtiendo ¿no? es lo que hay que, el mensaje que han querido transmitir ¿no? <ríe> se están divirtiendo porque quieren conmemorar una fecha ¿eh? Eh, y nada más ahora no ocurre nada aquí todo va muy bien y, y bueno, no hay que preocuparse ¿eh? pues en eh, fin hay que remarcar que esas acciones tienen como finalidad eh, denunciar la nueva escalada represiva del Estado y demostrar que eh, el momento de la está preparado y dispuesto a enfrentarlos como ya lo hizo en otras épocas ¿Eh? ese es el mensaje eh, fundamental a la acciones de los datos y es como hay que interpretar yo al menos lo interpreto así ¿Eh? ahora va a la otra parte del mensaje que hablábamos antes también el, el que Estas medidas van a aplicar también contra el resto del Estado claro. no es así, o sea. <ríe> no, Una cosa es que diga lo va a de cumpleaños y otra cosa es que no vayan a aplicar estas mismas medidas con no ya con contra los otros sí. sino con todo aquel sí. Sí. Eh, que les haga frente. Sí. Y yo preguntaba antes decía, bueno, eh, alguien se yo preguntaba, alguien se puede preguntar que a los otros deja de hacer propaganda por nosotros el partido me refiero, refieren no. a los grapos los grapos y no. los pilla lo detiene no. pero por ejemplo el partido a nivel de propaganda por lo menos está haciendo un trabajo abierto no nos están aplicando las leyes ya eso no es cierto eh, hay un control eh, riguroso de todo y cada uno de los militantes del partido ¿eh? lo que está en la legalidad está claro lo que, que no está en la canocidad Y bueno, eh, no había que descartar que, que, que algunos militantes, e eh, incluso organizaciones del partido, que, que están en, la, en las conectividades estén siendo controladas de una u otra manera. Eso pues no, no lo sabemos con certeza, pero hay algún, algunos indicios que apuntan a eso. ¿eh? O sea, no, no había que descartar que nos dieran eh, una sorpresa, ¿eh? así entre comillas, un día de estos. Eh, ¿Por qué no nos han atacado abiertamente sí. hasta ahora bueno eh, eh, en parte en parte porque no estaban en condiciones de hacerlo no nos dejamos eh, eh, atrapar tan fácilmente ¿eh? y para llevarse a uno dos tres montantes de luego no, no merece la pena se supone que están trabajando a más largo plazo ellos buscan las grandes redadas hacer una gran redada para presentar un resultado y etcétera eh, eh... Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, eh, eh, tampoco tampoco eh, ha habido un motivo de alarma, si entre comillas eh, se han empleado mucho el término de alarma social, etcétera para justificar la, la represión contra contra el movimiento nacional básico. Eh, ¿no? En este caso, pues parece ser que no hay tales tal alarma, ¿no? de momento, al menos. ¿no? Eh, bueno, no, no han tocado arrebato todavía... Eh, a lo mejor a partir de mañana empiezan a tocar eh, pero en cualquier caso estamos prevenidos estamos preparados sabemos que eso lo van a hacer más tarde o más temprano a medida que el movimiento de resistencia eh, avance, se vaya consolidando eh, y muestre que, que, que no está dispuesto ¿no? de una manera clara lo muestre de una manera clara ante la gente demostrarlo lo ha demostrado eh, siempre ¿no? eh, pero a medida que eso se, se, se haga más claro, más evidente a todo el mundo, eh, y, y, y, y se vean los resultados, esta gente van a tomar media a nosotros, pero además bestiales, como lo han hecho siempre, ¿no? No, no se puede eh, suponer que, que, que, bueno, que se han olvidado de nosotros, o que no o que, o que ya no, no, no, no les interesa atacarnos, no sé, porque quieran llevarnos a la legalidad, quieran tratarnos de otro modo, no, eso, eso no es así, ¿no? Eh, posiblemente no estén interesados en empacarnos de una manera abierta, inmediata, pues porque sería otro frente más, y eso eh, eh, no podían presentar las medidas que han tomado como destinar sol y exclusivamente a Oscar, y entonces bueno, pues vamos a esperar, a ver qué pasa, ¿eh? a ver si nos adormilamos un poquito también nosotros, y... Pero eso no es así, no va a ser así, y, y esta gente va, va a actuar contra el conjunto del movimiento popular y, y revolucionario en, en, en todo el Estado. Entonces, no estar preparados, no, no, no dormirnos en los laureles, no creer que, que se han olvidado de nosotros, o, o, que, o que, no sé, o, o, o que, eh, no representamos realmente lo que decimos representar, un peligro real para, para el sistema, puede que no lo sea así en, en, en un día o un momento, pero a partir de que la crisis agrava y nuestra alternativa de ahí esa eh, la escucha la, la atiende mucha gente la gente empieza a pensar en qué, qué hacer y hacia dónde ir y, eh, y eso eh, se convierte en un peligro eh, potencial, a menos para, para el Estado y para toda la clase eh, eh, capitalista en España, por consiguiente pues bueno pues están preparando también para hacer contra nosotros eh, eh, cuando menos lo esperamosemos ¿eh? eso es así y de hecho ya están clamando en la prensa en la radio los los babosos estos de, la, de las tertulias ¿eh? que hacen reír pero bueno no por ello eh, son menos asquerosos lo eh, están clamando lo que pasa de que no nos eh, parece como si nos estuvieran haciendo un favor no y eh, pero de hecho lo que están poniendo de manifiesto es la ineficacia de la, de la policía y de todo el Estado y eh, que vamos y que, eh, y que nosotros no vamos a renunciar a nada, está, está claro es lo que está poniendo de manifiesto el que la, la en contra nosotros no es no, no es más que cuestión de tiempo y que claro que no estamos deseando que nos no repriman, mucho menos. <risa> <risa> Al revés, lo que de debemos hacer es procurar que no consigan hacernos el daño que ellos están procurando hacer, ¿eh? prepararnos, ¿eh? hacer las cosas bien, eh, eh, perfeccionar nuestro trabajo clandestino, nuestra organización clandestina, fortalecerla, eh, y no dar lugar a ningún tipo de liberalismo, ni de compadreo, ni de nada de eso, ¿eh? profesionalizar más nuestro trabajo, ¿eh? ligarnos más y mejor a la gente, a la vanguardia, eh, y bueno, y cuando llueven los palos, que van a llover, pues lo que solemos decir, que cada, cada palo aguante su vela y para adelante. banquers que acaben misèria pels pobres de merda la merda dels polítics amb horizons de merda la merda dels nous intel·lectuals amb cervells de micròfon que des de poltrones llapaires ens manen idees de merda se ha vuelto otra vez, se está la pràctica a lo que el reescribio ha sido siempre Y lo, lo importante a destacar es que eh, en España no puede ser de otra manera, eh, si se impuso el fascismo en España no fue por, por un capricho de, de, de, de Franco o, o del azar, eh, eso se debió a unas una circunstancias históricas, España no se hizo una loción burguesa, no se impuso una cultura democrático-burguesa. Eh. Eh, el, el intento de revolución burguesa eh, durante la segunda república fue inmediatamente eh, eh, eh, asesinado vamos a decir ¿no? eh, y se impuso de nuevo ya la reacción en la forma más bestial ¿no? o sea que no ha habido en España una tradición democrática burguesa y lo que han hecho en estos últimos veintitantos años ha sido una mera pantomima puesto que todo eso se ha realizado bajo las leyes de excepción con los presos en las cárceles con la resistencia armada porque eh, efectivamente se estaba se ha estado manteniendo la región con una fase no, no ha habido una reforma real ¿Eh? y eso es lo que ha hecho que la crisis haya prolongado o sea, el régimen de hecho no ha salido de la crisis ha, ha, ha habido momentos en que eh, se ha calmado las cosas porque habían que ilusionar porque parecía que, que iban por un camino que bueno podía abrir ...tauce eh, a, a un tipo, a un tipo de, de democracia burguesa tal... ...y la experiencia de que eso ya no puede ser España... ...que eso es imposible, que no se puede volver a, a, a la vieja democracia burguesa... ...que eso ya fue enterrado bajo bajo un millón de muertos... Y, y, y, ...y una etapa de 40 o más años de terror abierto... ...y eso no se puede volver a reponer así como así... ¿sí? Eh, ...y eso es lo que significa la crisis... ¿Eh? Eh, la característica fundamental de la crisis es que bueno, eh, eh, parece ser que la llamada izquierda eh, oficial o domesticada se ha dado cuenta ha descubierto que no pero ya antes, antes de que de la reforma, de que no podía volver la, la democracia a España, la vieja democracia y ha tenido que tragar, como no va más allá ¿eh? ha tenido que tragar con las condiciones que impusieron lo, los de siempre ¿eh? se han plegado, han acatado todos eh, los lo, lo, lo, la reforma se la forma incluso que ellos lo habían propuesto, eh, la monarquía en definitiva, que se ha completado la monarquía impuesta por, por Franco, eh, bueno, y, y, y simplemente se ha limitado a, a, a, a, a rubricar las medidas tomadas por, por el gran capital y, y ponese a su servicio. Entonces en eso ha consistido el pacto mismo de la reforma. Pero claro, los problemas están ahí, la lucha de clases sigue ahí, cada vez se acentúa más y esta gente tiene que tomar postura. Ya no puede jugar eh, el papel de una izquierda más o menos eh, eh, democrática porque las condiciones no lo permiten. El régimen, eh, el, el, el, el, el gran capital, eh, en definitiva, exige compromiso con el sistema, un, un compromiso cada vez más eh, claro y firme, ¿eh? y esta gente no tiene más remedio que plegase una, otra vez hacer una eh, dejación tras otra de cualquier realidad democrática o cultural, etc. Y bueno, eso es lo que aboca el sistema a, a su bacarota. No tiene salida en definitiva por la izquierda, lo hemos dicho, se ha, acabado, ha agotado esas, esas alternativas, el Felipito y compañía se han quedado en pelota, pues los han quemado, la guerra sucia les obligaron, ¿eh? pues de el 23F famoso y les obligaron a aceptar las condiciones de los golpistas ¿eh? se pusieron manos a la obra ahora se lo están rastreando por los morros para echarlos eh, la patadas prácticamente que se han echado patadas del gobierno porque ya se estaban llevando demasiado ¿eh? y lo mismo ocurrió ocurrido con los carrillistas y anguitistas y toda esa gente se han ido plegando cada vez más y bueno y ya no representan nada no pueden representar el eh, el PP ahora mismo representa a todos representa a todos, puede hacer la política tanto de derecha, la ultraderecha el centro, el izquierdo eh, efectivamente vamos. ese es el régimen que, que, que del día puede, o sea, representa a todos los sectores ellos representan a todos sí, pueden representar a todos a todas bueno, los monárquicos, los republicanos ¿eh? la izquierda la, la ultraderecha el centro y, y ahora ya hasta a los nacionalistas o sea, van a representar, ¿eh? sí, a eso van. Que a, a, a eso van. A <risa> que, resiste, que pase también por el lado, la, el lado. La, ellos también van a representar a los nacionalistas, en catalán, en catalán, que todavía se han y y y esa, la, esa la vuelta a los orígenes. Es esto. venimos hablando hace mucho tiempo, ¿eh? Ya ya se está comprobando, ya. Yo, yo que de unos meses todo supuesto, tú no más el mundo hablará de esto. Bueno, nosotros ya veinte años que venimos hablando de esto ¿cuánto tiempo? No? pues así es la historia sí, es el problema, el <ríe> así es la historia los procesos eh, no se eh, efectúan en, en, en un par de años sino que son ciclos, son ciclos históricos y nosotros apuntamos que el régimen estaba abocado a una crisis aún mayor la eh, crisis de las ilusiones iba a conducir a esto eh, la integración de los eh, eh, de los eh, socialfascistas del PSOE y de los carrellistas en el régimen ...le iba a privar, porque los iban a quemar... ...de su baza a Blaise Kelly... ...y que al final, al final iba a tener que asumir el mismo... Como, ...como antes... ...todos los papeles, y lo que está ocurriendo... ...pero además ya... ...sin ningún... Eh, ...parachoque... ¿eh? Que, ...porque estas jugaba el papel de parachoco... ...de nube de contención... ...a partir de ahora no va a tener ni eso... ...se van a tener que enfrentar directamente desde de, el Estado... ...es decir, con la policía y el ejército en la calle... ...a la gente... ...sin que esta gente, estos otros puedan jugar su papel de evacuadores... ¿Eh? de mentirosos, etc eso se está creando esa es la situación que se está creando, se está creando, se está creando. ¿Eh? y aparece ya nuestro partido a frente de una manera clara como el único de partido comunista lo cual no quiere decir que seamos una superpotencia y que vayamos a resolver todos los problemas en, en un día, ni mucho menos ¿eh? para eso se exige tumbar a, a, a los fascistas hacer una revolución popular y eso cuesta mucho esfuerzo y exige una, una organización que no vamos a crear endolvias. Eh, pues se acaba de que continuar resistiendo y esperando que se vayan creando condiciones más favorables para, sí, para eh, dar un vuelco a la situación. ¿Eh? Esa es la crisis en la que estamos. Uh -huh. ¿Eh? no, hay, no hay más historias, es eso es así, ¿eh? ¿Eh? Hay falta, tú uh, has nombrado algo ahora, el movimiento, la gente y tal. Yo, vamos, por lo menos la opinión de que echamos en falta el que la gente, o el nivel de movilización de la gente, parece no estar a la altura de esa crisis. Hay mucho que sobre eso. Hay mucho que hablar. Salvo Escalerría, claro. Salve, sí, escalería. bueno, ya, ya allí esos, se ha creado ya una tradición, hay una cohesión interna, el movimiento popular allí ya, ya se ha establecido, una... Eso viene de muy lejos, porque el movimiento nacional cohesiona, cohesiona evidentemente, es un factor importante. Y ahí se ha mantenido el movimiento de resistencia, tuvo su acceso, en un momento tuvo un receso, pero de nuevo volvió a, a, a recomponerse y, a, y ahí está. En el resto, pues efectivamente, la, la, lo que nosotros llamamos la, la, la etapa de, de, de, de, de la silucción, pues ha hecho mellar ha habido una desmovilización los carismáticos sindicalos y los sindicatos a desmovilizar a pesar de todo ha habido huelga general que no la fomentado ellos eso se han unido al cargo ¿eh? pero había un descontento muy grande y existe y ese descontento hoy es, es mayor pero también es mayor la desarticulación del movimiento